...audio de esta mamá que tan amorosamente hoy está con nosotros, representando a estas casi 60 que dijo que ya están sumándose a la Asociación Civil Infancias Libres. La escuchamos. Tema que abre posibilidad de desarmar, dice Marcela. Gracias Marcela, vamos con el siguiente audio. Nosot Ni se malo Dan balun câti ull pri bal lo că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 Desde el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, te invitamos a participar del foro abierto virtual Violencias en Tiempos de Pandemia, que se realizará el próximo sábado 5 de septiembre de 10 a 12 horas. Participarán Dora Barrancos, Carlos Rosansky y Mariana Wikinski. Será con inscripción previa y cupos limitados a través de la plataforma Zoom. Entérate sobre la inscripción en forodesaludmental.com.ar o a través de Facebook o Instagram Foro de Salud Mental. Te esperamos. Nosotras, desde, cuando digo nosotras, digo las familias, desde la asociación lo que hacemos es pensar proyectos que tengan que ver con con abordar distintas situaciones, ¿no? ahí donde el Estado nos llega todos los, los, a todos los sectores. Imagínate que somos familias, somos más de 60 familias que habitamos diferentes territorios, ¿no? Y cada territorio tiene su problemática. Si bien es de... Digamos, sabemos que todo lo que lo que sucede a nivel nacional en cada territorio se agudiza, ¿no? No es lo mismo una niña que vive en, en la profundidad del conurbano a una niñez o a una adolescencia que vive eh, en el Capital Centro, ¿no? Puede acceder a diferentes cosas, que no quiere decir tampoco que esa niñez que viva en Capital no reciba violencia, las recibe, claramente, pero sus intersecciones son diferentes a la que habita en la profundidad del conurbano. Entonces lo que hacemos es pensar propuestas eh, que tienen que ver con, con esta lógica de, de políticas, ¿no? Políticas integrales que aborden diferentes cuestiones, porque ahí donde no aparece el Estado, aparecemos nosotras este, resolviendo esas cuestiones. Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Y lo hacemos a través de formación política. Nos organizamos nosotras, las familias, sobre todo las mamás, que somos las que por ahí venimos más poniéndole el pecho también. Y bueno, eso también es una cuestión de género, ¿no? Ahí donde las madres siempre salen a exigir lo que, lo que necesitamos nosotras como mamás, pero también, por supuesto, lo que necesitan estas niñeces. ¿no? No, eh, es algo que lo venimos haciendo hace un montón de tiempo y esta es una de las cosas que, que hacemos. ¿va? Encaramos proyectos así para pedir la ESI, por ejemplo, la ESI actualizada, porque sabemos que la ESI que tenemos es una ESI binaria eh, proyectos sobre cómo abordar los distintos abusos en las identidades trans travesti eh, bueno, to, toda la, todo el material, que el cuadernillo autogestivo que tenemos en la asociación, Eh, Infancia de Cuerpos que Incomodan también, es un material que, que lo hicimos a pulmón. ¿no? Es una organización que no recibe subsidio por ningún organismo, ninguna parte del Estado. Lo hacemos nosotras a pulmón, así que eh, nuestro aporte es desde ahí. ¿no? Sabemos que queremos combatirlo desde ahí, digamos, con herramientas eh, políticas, con herramientas pedagógicas para los, los espacios educativos. Eh, Y bueno, eso es lo que hacemos eh, como parte, digamos, para cuando nos dicen no tenemos, no sabemos cómo hacer, no tenemos herramientas, bueno, nosotras se las brindamos. Y estaba pensando mientras escuchaba a esta mamá, eh, qué importante en esta sociedad machista el rol de las mujeres. ¿No es cierto Y estoy pensando en las madres de Plaza de Mayo, en las abuelas que tomaron la bandera de sus hijos para ver qué era lo que estaba pasando con esos chicos. Y acá también son las madres las que salen a la palestra para defender la identidad de sus hijos e hijas e hijas. Sí, y bueno, el gran colectivo, ni una menos, ¿verdad?, Que, que bueno, que viene marcando tendencia. Acá nos dice Marcela, es importante el trabajo de difusión de la Asociación Civil para las familias que están viviendo eh, y sufriendo exclusión. Eh, muchas mujeres valientes, dice Marcela. Y agradecemos muchísimo el testimonio de esta mamá, la participación sabemos que vamos a seguir contando con su testimonio y vamos a seguir con este tema porque eh, no alcanza, ¿no? Hemos escuchado, me hubiera gustado profundizar en cada una de las cosas que dijo esta mamá, de que lo están haciendo a pulmón eh, y, y esta cuestión que también mientras la escuchaba pensé cómo las organizaciones sociales, ¿no? Están... Eh, trabajando cuando el Estado no está, ¿verdad? Y cómo están y cuando el Estado está y está con ganas de escuchar, también están. O sea, en este en este momento se están eh, habilitando y alojando si del otro lado hay una escucha sensible y en esto, perdón que lo traiga, pero bueno, pensaba en el tema que está dando vuelta la apertura de las clases y la apertura. Eh, y no digo de las escuelas porque las escuelas han seguido abierto los edificios no pensaba en cuan, cuántas cosas se pueden hacer si del otro lado hay ganas de escuchar no si del otro lado la inclusión de las organizaciones sociales de los centros de estudiantes están eh, llevando su voz y el otro está ávido de escuchar no dice Marcela, la fuerza de las organizaciones mueve políticas y decisiones y creo que en los especiales de la radiográfica y en lo que hace a, a, a los problemas de, de Gabriel Fernández y de otros, eh, se le está pidiendo mayor participación y mayor escucha desde el Estado a, a estas organizaciones sociales. Así es, creo que las organizaciones sociales nacen en algunos momentos cuando el Estado no está presente y luego ese Estado tiene que receptar esas solicitudes porque en definitiva es la sociedad la que está reclamando ese espacio que el Estado le tiene que otorgar. Y que además está construyendo historia y está construyendo cultura institucional inclusive, cultura institucional que tiene que ser inclusiva y, y que bueno, no se pueden tomar decisiones sin eh, abrirlas a las personas a las organizaciones sociales que son las que forman parte de nuestra sociedad y nos acompañan eh, a, a, en la lucha cuando el Estado no está y también cuando el Estado está lo acompañan, ¿no? Porque no es solo que surgen, siempre han estado y surgen a partir de, eh, bueno, de cosas que el Estado no puede estar eh, visibilizando permanentemente pero se nutre de ellas y ellas se nutren del Estado. Así que bueno, ahí Marcela nos está diciendo algo y antes de que Marcela nos diga algo queremos decirle que tenemos un audio más de Marcela que vamos a escuchar, pero seguro eh, acá, Pensamiento Colectivo. Eh, no, teníamos de dos Marcela, audios hoy Marcela solo de la mamá, de esta mamá tan generosa que, participa, que participó hoy, disculpen. Bueno, vamos con el último de Marcela. Y de esta manera, voy cerrando para abrir un inicio en estos tiempos de repensar pensares hegemónicos, estructuras arraigadas, eh, desarmados, necesarios para poder respetar y visibilizar a todas las infancias, a la validación de todos los cuerpos. Seguramente esto no finaliza aquí. Y el compromiso queda pendiente para continuar el trabajo en próximos encuentros en Clave de Infancias. ¡Aire, Rita! Bueno, y habiendo terminado el tema justo, ningún, nan, ningún niño nace feo y ningún niño nace malo, eh, estábamos escuchando este tema tan delicioso de Tarumba, Dani. Así es y creo que, bueno, nos está dando perfectamente el tiempo como para escuchar, como habíamos programado el sí, final. sí, y hemos perdido acá, yo he perdido el contacto con Marcela, eh, lo voy a retomar enseguidita, enseguidita, enseguidita, y bueno, y decirles que estamos esperando mayor eh, conectividad, acá estoy, me dice Marcela, mayor conectividad, Porque fíjense qué importante es que todos estos temas pudieran entrar hoy en los eh, en los eh, ambientes familiares, ¿no? Por eso de ahí es tan importante la conectividad que se está solicitando eh, no solo desde las organizaciones sociales que tienen que ver con la educación, sino de toda de toda la ciudadanía se está pidiendo más conexión. Volver a lo que tenían nuestros niños y niñas que tenían que ver con eh, las eh, computadoras. Y quiero resaltar una un gesto del de gobierno nacional y en este caso en la voz del ministro de Educación que se paró de manos, como dicen algunos, y dijo no, no vamos a... Volver a las escuelas en estas condiciones porque no están dadas las condiciones de salud como para que los niños, niñas y niñas vayan a la escuela en estas condiciones. Lo que hace falta es conectividad en las casas y hacer lo necesario para que esa conectividad esté con, los, eh, con las computadoras que necesitan las familias. La conectividad, dice Marcela, como servicio y derecho social. ¿Mm? Justicia curricular, concepto pleno de derechos, que lo habíamos tratado este tema eh, la semana pasada con los audios de Angélica Graciano y la participación también de Marcela. Es importante, es importante la conectividad. Y bueno, y con la conectividad también nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias Marcela por hacer el programa de Tejiendo Redes Eh, desde allí vos y desde aquí nosotros y desde allá nuestra queridísima Rita Faur, que sin ella la verdad no podríamos estar poniendo al aire nada de todo esto. Muchas gracias Rita, muchas gracias al equipo y eh, gracias Marcela a vos también, estás saludándonos y saludando a la radiográfica y como nos quedan unos minutitos les vamos a, a dejar un audio que anduvo circulando por ahí, pero se los volvemos a traer en relación a los 100 años de la radio. Un placer estar con ustedes, muchas gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima. ¿Qué viene ahora, Daniel? Hasta la próxima, ahora vienen los 100 años de la radio y no se vayan luego que viene feas, sucias y malas. Hasta el próximo sábado. ¡Qué programón, eh! ¡Mamma mía! Las hoy el festival Altro de Ricardo Paz. eran exactamente las 9.06 de la noche un viernes 27 de agosto cuando Enrique Telemaco Susini y sus amigos César Guerrico Luis Romero Carranza y Miguel Mujica transmitían desde la terraza del Teatro Coliseo con un extraño equipo de radio Menos de cien pares de orejas escucharon aquella noche la ópera Parsifal Pero dicen que fueron las primeras de miles y millones a lo largo y ancho de todo el mundo En escuchar una transmisión radial Aquellos locos de la azotea, como se lo llamó después No eran más que unos radioaficionados amantes de la música clásica Susini había traído de Francia unos transmisores que encontró y escondió debajo de su sobretodo Así empezó la aventura que continuó con la construcción de una antena de 40 metros de alto, un micrófono, una bocina y un equipo transmisor de 5 vatios de potencia. Cuatro años después, en octubre de 1924, Argentina le ganaba a Uruguay 2 a 1 con el primer gol olímpico de la historia. Mientras tanto, dos radioaficionados estaban en una tarima sobre los vestuarios, transmitiendo por primera vez un partido de la Selección Nacional de Fútbol. Para los años 40 llegaba la época de oro de nuestra radiofonía. El radioteatro se imponía como género dramático y humorístico. Surgían hitos culturales, como Nini Marshall y sus personajes Cándida y Catita. La radio sería también el escenario central de la campaña electoral de 1946 que llevaría al triunfo Os Juan Domingo Perón. Rapidísimo de Héctor Larrea en 1967 cambiaría todas las mañanas argentinas con el formato de programas matutinos. En la década del 70 aparecían las primeras FM o frecuencias moduladas y la irrupción del rock y el pop encontraba su espacio. Para fines de siglo, la radio ya había llegado a todas las casas, a todas las edades, a todos los gustos. Ya era parte fundamental de nuestra cultura y contracultura. Dijeron que no iba a sobrevivir a la llegada de la televisión. Pero también dijeron, el silencio es salud. Argentino. Y vaticinaron su fin cuando Internet cambió la comunicación para siempre pero la radio no hizo más que fortalecerse para hacer ese lugar de expresión único que seguimos escuchando. ¿Se habrán imaginado Susini, Guerrico, Romero Carranza y Mujica aquel viernes a la noche de 1920 que estaban iniciando todo esto?